Oye envidioso, sabes qué, que mi programación no, musical no, no tiene rival, rival. Mi, mi calidad, calidad y sonido, hecho sonido hecho es para, para la gente, la gente de buen oído, por eso es, eso el, es más el más fino, más fino. mis bigoteros son, son los, los más taquilleros. Si on va mourir, on On a l'ambassadeur On a Paris et Genève bactérien à la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 Sonar e impulsar los mismos éxitos que yo. Hombre, sea serio. Suelte su propia música. Así como la suelto yo. Yeah, yeah, yeah, yeah. que yo, aunque todos tus vecinos y picoteros te presten lo poquito que tengas no te da pena aparentar lo que tienes quítate la máscara y sal a rebuscarte la música es la que me consagró y estar en el primer lugar el sonido los golpes la calidad es prueba de ser el mejor Ha <laughs> ha! sonido, me, me quiere ganar de música, la música y la música es regresada, aquí hasta aquí. a buscar música buena, no puro ruido, música Busca con calidad, calidad. óyeme <risa>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 Bola, rekord! lo sacan a pasar hombre a pasar pena porque no tiene nada en la bola recójase hombre hombre no siga pasando pena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 Recojo, pico viejo, inodoro, cama vieja, colchones viejos, pico viejo, inodoro, que es viejo, pianistas fracasados y demás. Aquí está el recolector de basura y aquí va otro. Móntenlo al camión enseguida para botarlo, eso no sirve.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 los mismos y éxitos mi vida, que yo, yo. Hombre, hombre sea, sea serio vida, suelte su, su propia, propia música sola, así, así como la, la suelto muerto. yo hombre oh,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 para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 Turn it on now Ah, fica, fica. E nada só mais. Risa, hombre. Risa me da de David vecino. Me quiere ganar de sonido y no tiene sonido. Me quiere ganar de música y la música es precesada, y la música es procesada y la música es pretestada y la música es Me pasa mi vecino? Me da esta risa hombre, risa me, me da mi vecino, me, me quiere me ganar de sonido si no y tiene sonido, me, me quiere me ganar de la música la y la música la es procesada, a la ¿A la tira. tira.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 Se Dios, el Nazarita cubano, candina uziwachu. Você é o Generalzinho Cubano, mandina uziwatch. Candei que você cumprira, buzanycha, pero ha acabado, crees que con ese sonido y esa música tan mala me vas a ganar si no te pongas a la burla porque la gente te va a criticar, caballito cerrero a pasar al hombre, a pasar a la Por lo que no quiera te... sí, la boca es un deseo no siga pasando mera en la búsqueda Tienen música, pónganse a buscar música buena, no puro ruido, música con calidad. Óyeme, nosotros estamos...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 El, el más, más macho. macho, hombre, está cagado, está cagado, <risa> <risa> hombre, me da risa, hombre, así que es mejor, quédate quieto, sapobullón, sapojetón, arrastrado.